El cielo estaba tan negro como las murallas de Harrenhal que habían dejado a sus espaldas y la lluvia que caía suave y continua les corría por la cara y acallaba el ruido de los cascos de los caballos. Cabalgaron hacia el norte y se alejaron del lago por un camino surcado de huellas que discurría entre granjas y campos destrozados hacia el bosque y los torrentes. Arya había tomado la delantera espoleando su caballo robado. Lo hizo trotar deprisa hasta que los árboles se cerraron a su espalda. Pastel Caliente y Yendri la seguían como podían. Los lobos aullaban en la distancia y también alcanzaba a oír la respiración jadeante de Pastel Caliente. Nadie hablaba. De vez en cuando, Arya giraba la cabeza y miraba hacia atrás para cerciorarse de que los dos chicos no se habían retrasado demasiado y ver si alguien los perseguía. Porque sabía que los perseguirían. Había robado tres caballos de los establos, así como un mapa y un puñal de los aposentos del mismísimo Rus Bolton, y había matado a un guardia en la puerta trasera. Le había cortado la garganta cuando se agachó a recoger la gastada moneda de hierro que en Edgar le había regalado.